campus. Qué placer, qué placer realmente. ¿Cómo está el agua? ¿Calentita? Eh, no la toqué. Ah, pensé que estabas adentro, estoy en, es no, no, estoy en la piscina. No, no, ah. estoy en la piscina en los alrededores. Hoy hay visitas en el departamento de Maldonado, está el subsecretario Pablo Ferrari, y fuera de micrófonos, eh, charlábamos justamente de, de las piscinas y, y de, lo importan, de la importancia que tiene justamente el departamento en cuanto al uso, pero antes de ir a, a la nota... Cuando veía el otro día el, el currículum, es más, leí una notita también que le hicieron de, de Ferrari, y ayer hacíamos la nota con Fernando García. Me gustaría saber la opinión de Pablo Ferrari con respecto a la posibilidad de eh, lograr un remate online, porque también, además de del subsecretario de Deportes, es rematador. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión, Pablo? Un remate online, crees, Sí, un remate online. Vamos a, a, no sé, a rematar una pieza de valor incalculable online. No, si no vamos a rematar el día que volvamos todos a hacer deporte, Uy. por la una, rematando cuánto vale, cuánto vale, diga, diga. Son, son épocas este que trae lindos recuerdos, este heredo la profesión de rematador de, de, de mi padre, que, que todavía está en actividad, tiene la matrícula más vieja, Aldo Ferrari Zarzaba, el rematador acá por Maldonado también, matrícula 139, remató muchísimos años para el Banco República acá, y también acá en... 25 Mayo y Rincón, después tuvimos un local acá cerca, Frente a Bomberos, Este, así que la profesión de rematador me, me acompaña en el sentimiento y en la sangre, es muy linda. Bien, bien, ahora sí, y también eh, en esta posibilidad, eh, o en esta oportunidad de ser justamente el subsecretario de Deportes, te ha tocado una difícil, tal vez no tan difícil como ser padre de trillizas, pero sí difícil porque obviamente eh, es un es algo que eh, somos, somos muchísimos los uruguayos, o son tal vez, porque yo hago deporte, pero muy poquito, que hacen deporte, pero hay, hay un deporte puntual que es el fútbol y que está dilatado. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué se le dice al futbolero, al que juega, al que le gusta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que esperar? Bueno, antes de contestar esa pregunta, le voy a decir a los muchachos ahí en piso, a Ricardo y Julio, que tiene una persona que sabe mucho de la vida de, la, de los entrevistados, Veo que hurga bastante, hasta la vida... Este, de mis trillizas que también hacen deporte juegan al fútbol, dos de ellas este, tienen 20 años hoy y, este, y es una alegría la verdad que, que me sorprenda con, ese, con que sepas de, de mi familia este, no el, el tema del fútbol obviamente eh, hay que separar un poco lo que es el fútbol profesional del fútbol amateur el fútbol profesional ustedes sabrán ya está corriendo por, por cuerdas este separadas en el sentido de que ya la AUF presentó su protocolo fue corregido por el Ministerio de Salud Pública en ese interín no lo pudieron ver los expertos y por eso es que se dilató un poquito ahí el, el tema del estudio de ellos, pero ya se fijó una fecha máxima de comienzo, que es el 15 de agosto, con posibilidad de que si las cosas vienen bien y si la, y la normalidad viene corriendo como viene corriendo, este, se pueda adelantar. Eh, eso nos permite la normalidad eh, después de una muy buena conducción del presidente de la República, con su equipo de expertos, y con algo que realmente los uruguayos acataron muy bien y nos, habla, nos debería poner orgullosos como sociedad, es que no se prohibió nada, no hubo ningún acto jurídico por el cual el presidente de la República tuvo la necesidad de prohibir algo y salir a fiscalizar, sino que fueron solo recomendaciones y con esa política las cosas anduvieron muy bien. este Por eso hoy estamos hablando de ¿y cuándo y cuándo? En otros países están hablando de que nunca más, por el, por lo menos por este año. este Eso es lo positivo. Después el deporte, fútbol, en cuanto a amateur o, o ligas este, amateur, eh, es... En la, en la parte de, de, de entrenamiento ya tienen un protocolo colgado en la página web de la Secretaría Nacional de, de Deporte por el cual se permite el, el, el entrenamiento individual individual a aire libre con distanciamiento. Esto es una cancha de fútbol con distanciamiento de 7, 8 metros entre deportistas se puede ir entrenando. Y bueno, el comienzo en sí de la competencia colectiva ya es una decisión más de federaciones en coordinación con las autoridades, no solo departamentales, sino con nosotros, de que sí salud pública y los expertos ya habilitan el, el, el deporte de contacto que ellos lo catalogan como fase 2 de riesgo medio. Lo que ya está liberado, que es el deporte individual al aire libre, estamos hablando de una fase 1 que está transcurriendo que es de riesgo bajo de contagio. El riesgo alto de contagio, vendría a ser la fase 3 ya son los gimnasios, el, el, el, la práctica del básquet, del handball cerrado y bueno, las piscinas que justo estamos acá en esta hermosa piscina del campus, a dos metros de, de la orilla. Bien, Pablo, otro deporte que también te toca, que es el rugby, ¿está habilitado? Eh, no, el rugby incluso está, eh, está en la fase 3, que vendría a ser de, de alto contagio, porque hay muchísimo más contacto físico, este en el scrum, en el line, en, en, lo, en los racks, estos, todos esos movimientos de agrupamiento que hay en un deporte que es de 15 jugadores de cada lado. Este... Yo estuve hasta el primero de marzo como presidente de la Binda rugby y nunca me imaginé que el presidente que le toca ahora, Santiago Linger, hijo del gran dirigente Federico Linger del básquetbol, que algunos pueden recordar. este Pobre, hablamos periódicamente, está con una preocupación de, de que esas cosas este, vuelvan y, y, y, bueno, traten, traten de, de ir a la normalidad. Bien, Pablo, ahora sí, el tema que nos convoca y es la posibilidad justamente de eh, tener una otra piscina aquí al lado de esta hermosa que ya tenemos, una piscina de preparación. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el objetivo y por qué la visita? Acá el objetivo es cumplir con una promesa, eh, este, una decisión política que hemos tenido tanto en la Intendencia Municipal Departamental de Maldonado como como la Secretaría Nacional de, de Deportes. Recién tuvimos una reunión con el Intendente Jesús Ventancur, junto con Martín Aventure, Este, lo que estamos tratando de hacer es iniciar un camino por el cual nos lleve a la construcción de una piscina este, alternativa y de calentamiento ¿para, qué? para que esta que es olímpica que está acá al lado que tenga las condiciones para hacer campeonatos sudamericanos o mundiales juveniles, reciba ese tipo de, de atletas en eventos y a su vez transformar esto en un centro de alto rendimiento regional para deportistas eh, de los países de Sudamérica Jorge, Ricardo, y los escucha Hola Pablo, buen día, bienvenido Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Pablo, eh, Todo, to, ¿me escuchas bien? Sí, sí, sí, perfecto. Sí, bárbaro. Eh, todo lo que tiene relación con, con el, el hecho de la construcción de, de otra piscina, eh, sabemos que tiene como, como objetivo, como bien decías, el hecho de poder tener eh, eventos internacionales que sin esa eh, piscina que se le llama de calentamiento eh, es, es prácticamente imposible lograrlo. ¿Eso puede significar que el país... Que, bueno, además está pasando por situaciones apremiantes, por todo lo que tiene que ver con el, el, el coronavirus, el virus, pueda eh, lograr algún tipo de, de, de préstamo internacional eh, para, para una inversión de ese tipo, que no solamente pueda incluir la nueva piscina, sino de repente también hacer algún tipo de intervención en la actual piscina que ha, que ha tenido también sus sus contratiempos en lo que tiene que ver con infraestructura, calderas y demás, y que es un tema recurrente desde hace mucho tiempo acá en Maldonado. Bueno, mira, muy buena pregunta y de hecho todo lo que estás diciendo este, está arriba de la mesa, eh, con el motivo de esto transformarlo en un centro de alto rendimiento de natación y tratar de lograr eventos internacionales acá, que nos obliga a construir una piscina alternativa de calentamiento eh, muy pegado acá, pasando a la piscina de Matro otra natación, natación, amerita el estudio de todo lo demás. Incluso estamos pensando a ver qué más podemos eh, hacer de, de, de esta piscina que ya está construida, que es muy buena, que es histórica, que ha recibido muchos eventos este, eh, internacionales, y ver todo lo demás, porque obviamente la infraestructura que fue construida acá en el año 70 y pico eh, quedó atrás en ciertos aspectos, mm -hmm. está muy bien mantenida, pero obviamente cuando ven, venimos con, con nueva construcción Eh, hay que aprovechar esa instancia para rever si podemos hacer alguna cosa más al respecto. Y otra cosa es, nosotros vamos a involucrar a muchísima gente acá, cuando tú hablas de préstamos internacionales, vamos a involucrar a la Federación Internacional de Natación, aprovechando que el presidente del Comité Olímpico es Julio César Maglione, uruguayo, reconocido dirigente eh, de, del Uruguay, que incluso este, comparto con él el Comité Olímpico, soy miembro del comité, charlamos permanentemente, hemos tenido reuniones Este, en la Fundación de Puerto Uruguay, con Bausá, que ha tenido visitas acá, y cuando hablamos de esto es pedir plata a la, a la Federación Internacional de Natación, pedir plata a la Panamericana, que se hizo incluso, capaz que ustedes, no sé si lo recuerdan, eh, una asamblea donde se designó el nuevo presidente, que es un chileno, en, en, el, en el Centro de Convenciones de Maldonado, sí. este, lo que se llamaba antes eh, eh, La PASO, bueno, hoy este está esta Panamericana puede puede brindar fondos, y bueno, a nivel lo, local pedirle, pedirle ayuda al Ministerio de Transporte de, este, y Obras Públicas, que tenemos una reunión el próximo lunes a las 15, y bueno, de esa manera este, ir juntando fuerzas económicas para que para que esto se concrete. Pablo, eh, ¿a qué altura eh, uno podría calificar si encuentra esto? ¿Es un proyecto eh, definido? ¿Se está esbozando? ¿Se está consultando? ¿Definitivamente puede desarrollarse el Maldonado o eventualmente en otro departamento? ¿En qué punto está esta cuestión? Mira, a mí en, en, en los veintipico y de años que tengo en la, en, la, en el ámbito del deporte no me gusta generar falsas expectativas uh -huh. y te tengo que contestar concretamente que estoy en la estamos en la fase cero, estamos Ajá. estudiando el proyecto, pero estamos en una fase importante que es la decisión política de hacerlo. Eso sí, sí. estamos convencidos que lo tenemos que hacer y, y lo antes posible, no, no, no me pidan plazo, pero lo, lo vamos a hacer, va a depender obviamente de, de qué proyecto redactemos en blanco y negro, y qué financiación consigamos para eso. Obviamente que acá vamos a aportar la Intendencia, la Secretaría de Deporte, eh, la, la Federación Internacional de Natación, y si os quiere alguna paraamericana también que, que nos pueda ayudar. Uh -huh. Y no, la idea es hacerlo acá. Es más, eh, algunos nos preguntaban en Montevideo si este proyecto que tiene la Secretaría eh, podía ser desarrollado en el Neptuno, de, de, uh -huh. de el, el, el histórico Neptuno de, de Montevideo, y la verdad que nosotros ya optamos por hacerlo acá en Maldonado, por varias razones, en el turno eh, requería muchísima inversión, y por otro lado iría contra una política que nosotros estamos tratando de desterrar que es el centralismo, queremos descentralizar y llevar las cosas a, a la profundidad de, de, del Uruguay, este, y, y Maldonado es un centro eh, referente en el área del deporte, que, que nosotros tenemos que, que respetar y apoyar, y, y, y nos enorgullece, como si fuéramos fernandinos también, como uruguayos nos enorgullece, y tenemos que seguir trabajando para que eso mejore. Pablo, volviendo un poquito atrás en la conversación y todo lo que tiene que ver en relación a lo del, del COVID-19, eh, ¿puedo haber escuchado bien cuando dijo Bausá que en el Uruguay hay 4.000 plazas de deporte? No, no, seguramente escuchaste mal. Yo, no, sé. no, no, no, hay 114 plazas de deporte. Son 114 plazas de deporte que te, te tiro la primicia, eh, este lunes la vamos a abrir, Eh, ah. Después de estar cerrada el 13 de marzo, bueno. se van a ir abriendo paulatinamente eh, lo que es actividad individual al aire libre, eh, no los gimnasios, no los vestuarios, pero sí tener este, ya actividades con nuestros profesores de educación física, nuestro, nuestro material este, humano, recurso humano muy importante. Es un capital que tenemos de docentes muy muy este, capacitado para darle actividad a niñas, niños este, y también adultos mayores en en las plazas de deporte. Pablo, estamos hablando de las plazas, para aclararlo, ¿no? Las plazas que están en jurisdicción de lo que era antiguamente, cuando yo era chico, la Comisión Nacional de Educación Física, creo, ¿no? Porque después están las plazas municipales, que seguramente en medida que ustedes hagan esta apertura van a ir replicando la, la misma decisión, seguramente. Sí, seguramente. Nosotros, este, es más, en esta en esta pandemia hemos tenido, la verdad, una receptividad y un trabajo muy... muy muy acorde a lo que es eh, la coordinación con las 19 eh, direcciones de deporte de los, de los gobiernos departamentales, por tanto, eh, estamos bastante bastante alineados y, y este y obviamente nosotros damos el paso de las 114 plazas de deporte que dependen en su propiedad de las intendencias de deporte o que algunas también ya tiene la gestión este las intendencias Gracias. departamentales. Por tanto, este creo que es una buena noticia porque están reacomodando el tema de lo que son las clases en secundaria y en, las clases en, en primaria, y bueno, faltaba esta otra patita que, que muchas veces este complementa lo que es la educación y el aprendizaje de nuestros jóvenes. Aquí encontré lo que dijo Bausá, lo dijo el 20 de abril, en referí el suplemento del observador y decía, tenemos... 64 federaciones y más de 4.000 gimnasios cerrados en todo el país Ah, no, gimnasios pensé, no, yo, no, no, super... no yo me, me confundí yo ah, en claro, mi memoria claro, claro, me claro. había quedado en las plazas de deportes No, no, no, no eso es verdad, es así uh -huh. eh, correcto lo que dijo cuatro 4.000 eh, gimnasios, sí, sí, sí sí y academias, todas las cuales hemos tenido un contacto permanente porque han venido para, para bueno tratar de, de, de, de, de solucionar este tema que, que nos vino a todos de encima pero que bueno, creo que, que tenemos que estar orgullosos del comportamiento que tuvimos y, y, y que lo venimos venimos empatando en la altura, como se dice. Claro, ¿no? claro. Es, es una una cantidad importante de gimnasios en un país tan chico, ¿no? cuatro 4.000 gimnasios. Sí, sí, la verdad que sí. Y eso es una, habla de, una infraestructura sí. bárbara. ¿eh? No, y también habla de la importancia económica que tiene. Nosotros somos uh -huh. muy conscientes, no vivimos en otro país, con muy conscientes de la problemática que tiene muchos gimnasios chicos, que es, es un su, es su sustento económico familiar y sabemos de, de, de la preocupación que tienen por las medidas de higiene y que a veces no tienen más remedio que abrir por temas económicos, pero también tenemos aquellos clubes que realmente han cumplido y, y, y hemos reconocido públicamente porque la verdad, este, en esto no podemos dar un paso atrás. Yo siempre les digo, el día que abramos, el día que eh, re, reaperturemos alguna, alguna actividad, no tenemos que dar paso para atrás, o por lo menos que el deporte no sea la noticia de dar, dar una marcha atrás. Pablo, la pregunta del millón porque obviamente como somos optimistas uno se pone más exigente. Ahora ya no solo hablamos de cuándo se reinician las distintas actividades deportivas sino cuándo vamos a poder ir a ver determinadas actividades. Y Queda claro quienes hemos comprendido cuál es la situación que por ejemplo el básquetbol va a ser de lo último alto contacto en espacios cerrados, la natación por el estilo, más el tema de los vestuarios y el fútbol, por ejemplo, que es abierto. Este, ¿será de lo último que van a permitir el público también? ¿Eso se sabe algo? Mira, de, de lo que es público, ahí sí eh, tengo que hacer una, una referencia más a lo legal. Mm. Cuando yo te decía que no hay actos jurídicos eh, que se prohíban cosas y son solo recomendaciones, lo único que está aceptado es en, en el famoso decreto 93 del 2000, que, que fue el que, el que declaró la emergencia mm. sanitaria, se, se prohíben o se suspenden, dice el decreto, mm las actividades deportivas eh, a, a, los, perdón, los eventos deportivos con público, con público. la claro. verdad que el tema público hoy está lejos está lejos porque uh -huh. ¿sabes lo que sucede? este estamos bien nosotros y si nos comparamos podemos ir por el camino de Nueva Zelanda sí. eh, que ya va a iniciar el super rugby ahora, sí. van va, va a empezar a competir sin público al principio pero es una isla, nosotros tenemos a Brasil este desafiante con, con, una, con una lucha que la viene Eh, manejando no en la, la misma manera que nosotros, Argentina que tuvo 100 muertos hace dos días. Eh, tenemos lamentablemente vecinos que, que no acompañan nuestra sí. política y, y se, está, se nos complica. El barrio lo tenemos complicado, en no. casa estamos bien, pero el barrio está complicado. No podemos correr riesgos excesivos, claro. Exactamente. Pablo, por último y en esa misma línea de, de, de razonamiento, ayer lo hablábamos con Ricardo acá. Me entusiasma mucho saber que este fin de semana el fútbol empieza en Europa, en España, en Italia, países que han sido muy afectados por el COVID-19, pero también tenemos que entender que ellos están en, en el diciembre nuestro, en lo que tiene que ver con lo climático y el retorno de la gente a la cancha no solamente significa por lograr poder mantener la distancia de unos con otros, sino también eh, cuando estamos llegando recién a, a, a un invierno que todavía no comenzó, ¿no? Claro, y aparte una cosa que nosotros manejamos con mucho con mucho hincapié es que El recorrido de días de la pandemia, eh, nosotros venimos retrasados. Uh -huh. sí. Esos países que además además que tienen la, la ventaja de entrar en una estación más este, benévole y, y, y cálida, eh, vienen de, de, de un historial con más días. Este, y también tenemos aquellos países que, que tienen más días y han cometido errores. Entonces nosotros tenemos esa doble lectura. Primero viendo lo que ya pasó por el transcurso del tiempo en otros lugares. Uh -huh. Y quienes se equivocaron y quienes hicieron las cosas bien. Nosotros creo que estamos caminando por el camino de las cosas bien y, y, y por eso. La, acá yo creo que, lo, lo, que no, lo que nos mata es la ansiedad, por un lado, y por otro lado la necesidad económica de mucha gente sí. que está involucrada en estas actividades y que obviamente les repercute. Nosotros somos conscientes que, que hay mucha gente en seguro de desempleo, no solo futbolistas, profesores de educación física, eh, médicos, deportólogos, este, gente que ayuda, colabora, proveedores del deporte. Todos nos preocupa, pero bueno... Este, esto es una lucha global que tenemos que tener este, eh, espalda con espalda y estar alineados a lo que nos diga la, el Poder Ejecutivo. ¿verdad? Pablo Ferrari, gracias por esta interesante charla. Bueno, por favor, y bueno, a ver si para la próxima Karina abrió algún dato más, porque hasta ahora ya no lo totalmente dudes. desnudo en información. No, no lo dudes, tras... no lo dudes que así será, te lo prometemos. Un placer eh, vale. haber hablado con ustedes y un placer con Karina también. Mismo, dale, Bien. Dale. Les Bien, cuento, cuento que el agua está fría. Sí. Está fría el agua. Está fría, sí, Uah. sí, sí. Ah, te estás Vamos bañando al fin de cuentas o estás sí. nadando. Dejá por el otro no, día. No, toqué el no, toqué, puntita del dedo. Sí, sí, ah, sí. con el dedo, ta, ta, ta, porque me sí. confundo, decía si estoy en la piscina, ¿viste? ahora me dice que está fría. Claro, claro. No, no, no, toqué el agua, ah. está fría. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Gracias. Ok, chao. Frecuencia abierta.